Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Soyano Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javier, las aguas crecen, inundaciones en los mares... Y cada vez bueno, más. en los mares, en las costas. En las costas. No en los mares porque ya ya Bueno, también los ríos se desbordan. Sí, ¿eh? bueno, en el, sí. la, en las aguas de interior también son importantes en estos casos, sobre todo en zonas de Europa, por ejemplo, desde Islandia, desde el norte de, de, de Europa hasta, eh, hasta la zona de los Alpes. Cada vez llueve más, cada vez hay más desbordamientos. Y luego hay zonas en las que la sequía se nota cada vez más eh, por el cambio climático, pero cuando hay inundaciones son también tremendas, como ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado eh, las inundaciones en Francia, Italia y España se han llevado vidas humanas por delante ¿no? en, en, en zonas que se van a ver afectadas de, eh, en Me forma es, de sequía no se en forma de sequía cada vez mayor, pero esos ríos eh, de Francia, Italia y España resulta que el año pasado nos han dado muchos disgustos. Bueno, y el va a seguir aquí, ¿no? Sí, bueno... Sabéis que hay más de eh, mil millones de personas en todo el mundo que viven a menos de 10 metros sobre el nivel del mal, ¿no? Uh -huh. Y más de 50, y, y, eh, 50, 250 millones que viven casi a un metro de la orilla del mar del, del nivel del mar estas personas son las que más eh, se van a ver afectadas según un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Nature Communications en la que una eh, organización empleando eh, estimaciones que ellos han llamado con un método un nuevo modelo que han llamado eh, de elevación digital en el que también ha colaborado han, han combinado con datos por satélite obtenidos por eh, satélites de, de la NASA uh -huh. Y entonces, en estas hipótesis, que además han, han preferido que sean eh, eh, razonablemente optimistas respecto a los eh, eh, datos que se tenían hasta ahora. ¿no? Bueno, pues eh, eh, estos datos dicen que eh, hasta el 2050 el nivel del mar Eh, aumentará entre 20, de 20 a 30 centímetros y que a finales del siglo, de 2100, este, este nivel del mar aumentará entre 50 y 70 centímetros. Con lo cual se va a comer se va a comer. Ciudades. Fíjate que, que las, las estimaciones que, claro. que, tenían el, que, tenía el, o que tiene todavía el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático son todavía peores porque dicen que a finales de 2100, cuando llegue 2100, el nivel del mar aumentará entre 84 a metro, diez es decir todavía son peores las presiones cada si vez no es más si, alarmante si no ponemos eh, en remedio a esto Lo que, si, si a algo conseguimos hacer poniendo poniéndonos todos de acuerdo y eh, eh, eh, poniendo medidas eh, eh, para controlar este desaforado cambio climático, se podría, eh, eh, con una reducción rápida de emisiones, se podría reducir en 50 millones de personas la población expuesta al riesgo de, de inundaciones anuales y en 40 millones de esas, de esas personas la que actualmente ocupa eh, zonas que quedarían irremediablemente inundadas en caso de no poner en marcha eh, estas, eh, redu esta reducción drástica de, de emisiones. ¿Y cuáles son los, las zonas más eh, peligrosamente eh, amenazadas? Pues, eh, lógicamente, eh, eh, fundamentalmente en el sudeste asiático, seis países asiáticos que serían China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Tailandia, están en sus costas están en gravísimo riesgo de, de ...de eh, ser comidas por, por el mar... ¿no? ...pero bueno, en cuanto a España... Cádiz, por ejemplo. Cádiz, eh, si os hacéis una idea, hemos colgado una, una foto eh, de lo que es Cádiz y es que Cádiz está expuesto prácticamente por todos lados a, a, a ser comida por el mar eh, si no se ponen eh, soluciones rápidas. Las, eh, hemos dicho eh, Cádiz-Huelva y, y el Delta del Ebro también sería una zona de máximo riesgo. Las eh, única defensa sería protegerse del mar, es decir, igual que han hecho los Países Bajos, hicieron en su momento sería la única defensa posible, es decir, construir muros uh -huh. contra, contra eh, eh, esas inundaciones, contra ese mar que crezca, para que eh, evitar que eh, el mar gane ese terreno al a, que actualmente está eh, construido en muchas ocasiones y vivido por muchas, muchos millones de, de personas mm, en total, por ejemplo en todo el mundo se estima que en el dos mil cincuenta... Eh, afectaría a más de 300 millones de personas Que ahora mismo viven en esos umbrales Que hemos, com que hemos comentado al principio 2050 es la es fecha la misma, negra ¿eh? para Es la fecha todo. negra para muchísimas cosas Y en España eh, Estas inundaciones esta, eh, mm, eh, Este mar que avanzaría Sobre, sobre el, eh, la Tierra Afectaría a unas 210.000 personas A mediados de este siglo Y a unas 340.000 Para 2100 ¿no? Entonces eh, si las emisiones eh, no conseguimos controlarlas, incluso disminuirlas, esto ya no es una amenaza, sino es una realidad que va a ocurrir uh -huh. en sí, muchos sí. sitios y aquí también en España ¿no? la única posibilidad como digo, o lo que a, hasta ahora mismo eh, eh, se está previendo hacer es las defensas costeras, construir defensas costeras para evitar eh, todas estas eh, inundaciones que serían terribles en Málaga, por ejemplo, hay 38 barrios que, que están que, digamos, que están en zona en zona de, de ser inundado, ¿no? O sea, ahí eh, eh, en España sería uno de los países europeos con mayor perspe peor perspectiva eh, de cara a esto a, a, a estas eh, eh, reducción de emisiones. El mar sigue creciendo, las cosas siguen aminorándose. Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Gracias a vosotros.